de ti he nacido y a vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Camisaraki, Kylatanakas, Camisaraki, Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada para toda la provincia cordillera y a través de RadioChile.com. Y Radio Puente Alto estamos en el aire para ser escuchados por toda la gente linda que nos quiere escuchar esta tarde noche de otoño ya adentrándonos en el mes de abril huecas mil no no abril trae muchas cosas vamos a saludar a nuestro querido y amigo y recordado Gilata Sebastián Herrera en los controles y producción musical <risa> hola Vicente Eh, buenas tardes a toda la gente que nos escucha eh, mm. Estamos felices, estamos contentos Recargados esta semana Hemos tenido buenas noticias eh, Respecto a lo, a lo cultural, a lo musical Así que estamos estamos al 100, como se dice Sí, muy, estamos muy contentos por todas las cosas que, que se nos vienen Ya vamos a comenzar a organizar nuestro Machac Mara Ya, que van a estar todos invitados Ya, a encontrarnos con nuestra madre tierra a encontrarnos con nuestra año mapu a empezar a pensar de una manera diferente que la que la el, el invierno cuando la gente piensa más ya porque cuando se ve agobiada por el agua o por la nieve que sé yo el invierno siempre sí, es crudo empieza a, a rejuntarse como se dijera la, la cruz del sur la, la, la, que, la que rige la que rige nuestro hemisferio la y, y, y, y abrile un, un, un mes también muy lindo y, y en lo personal muy encantado porque les cuento que estaré de cumpleaños entonces uno se alegra cuando está de cumpleaños porque a esta altura del partido un año ya es como darle muchas gracias a Dios muchas muchas gracias a Dios por, no, bueno. por tenerte con vida y sano así que Gracias, señor, por eso y también porque me... ¿Y cuándo? Me él, cuál sería pasado, el... mañana, pasado mañana, pasado mañana. Pasado mañana estoy de cumpleaños y, y, y, y Dios me dio un regalo muy grande que fue mi hija, la Carla Andrea, que nació el mismo día y a la misma ah, hora. Verdad. Así que estamos de cumpleaños Puta juntos. La, Así que, pero siempre ella pero se bien, preocupa. Wey. Es tu karma. Es mi último karma. Ah. Bueno... Vamos entonces a, a iniciar esta programación haciendo un recuerdo, ¿cómo se llamaba el integrante de Trencito de los Andes que nos dejó el año pasado? Sería bueno poderlo recordar esta noche. Sí, no sé. No eh, bueno, y eran dos hermanos franceses que llegaron a Bolivia para, para impregnarse de lo que es la cultura andina y se quedaron ahí para formar un grupo y esta noche los tenemos invitados. Trencito de los Andes Yumbos <risa> Jura e cura ca, lua kuna ka bajuan relogt pata moyuska. Utsayari cura ca, saya Bueno, ahí comenzamos nuestra programación con Trencito de los Andes y estos chumbos de, bueno, recordando un poco a Rafael Clemente que perdiera la vida el año pasado y fue, bueno, un gran investigador de la música andina que la paseó por Europa, especialmente por Francia así que un pequeño homenaje a este, a este gran investigador andino Rafael Clemente bol bueno, pues, chiquillo caminando por el, por el camino de la, de la música andina bueno recordarles que la semana pasada también fue un día una semana bien importante porque se, se, se, se recordó se les recordó el día de algo muy importante que es el día del agua ya y hoy día queremos hablar un poquito acerca de eso porque eh, un elemento súper importante y que en muchos lugares del planeta se, ya no existe, se está secando. Y nosotros no somos la, la diferencia. Acuérdense que nosotros tenemos un desierto el más seco y más arido del mundo. Entonces, eso puede crecer perfectamente. Pero eso también va a pasar porque nosotros nos preocupemos de cuidar este elemento que es tan importante, que es de vida humana. O sea, mire, yo ahora en este momento estoy tomando agüita. O sea, el hombre no puede estar si no está con el agua. Así que, chiquillos, a tomar conciencia de eso, de lo que significa, porque no sabemos cómo se va a presentar este invierno. Ojalá fuera lluvioso. Bueno, no digo más porque puede ser catastrófico, porque como se está dando en Europa, los cambios climáticos, lo que pasó en Argentina con esos tremendos tremen que siguió estos granizos esto es complicado cómo se está dando el, este cambio de clima ¿Mm? y también es por eso que quiero hacerle una invitación esta noche y les voy a recordar también el otro programa para invitarlos a una gran muestra de montaña que se va a realizar este 27 de abril en el complejo amordonoso a campo en Puente alto un lugar mítico de nuestra comuna, un campo deportivo genial, con canchas de tenis, canchas de fútbol, de futbolito, y un muro de escalada. Así que, lo los invitado es totalmente gratis, desde las 9 y hasta las 13 horas, ¿ya? El 27 de abril, no se olviden de visitar. ¿Qué van a visitar en esa muestra? Van a visitar, por ejemplo los distintos rescates que se hacen en altura, los profesionales que lo hacen, ya, eh, saber también que en el Cajón del Maipo existe un lugar donde se enseña los primeros auxilios en lugares agrestes, que se llama Zapador Andino. Bueno, todo esto lo organiza el Club Andino Puente Alto, de lo cual yo formo parte también, y estoy muy contento de, de formar parte de un gran grupo de jóvenes, y jovencitas que conforman este este club, así que, que ya tiene más de seis años y que van a presentar esta muestra. ya Vamos a estar recordando y a ver si podemos invitar a algunos integrantes del club para que nos cuenten eh, de qué se trata toda esta muestra de montaña que se va a realizar este 27 de abril. Oye, Vámonla. Vicente, ¿Sí? eh, bueno, eh, tocando ese mismo tema... Eh, cualquier persona puede puede llegar al club puente alto al club andino puente alto claro cualquier persona puede llegar al club andino puente alto de preferencia ojalá sea de puente alto ¿eh? o eso de por aquí de la zona claro que sea de nuestra comuna porque eso va a tener mucho más patriotismo más identidad pero no se cierra las puertas a, ni, a nadie puede también participar otra gente. tiempo eh, los, los chiquillos hacen Bueno, hacen excursiones si sí, hace, hay sub hay, hay comisiones está la comisión de escalada está la comisión de trekking y se está formando la comisión de se están formando las comisiones de alta y media montaña, alta y y, media montaña. claro y también se está formando el, el que yo también voy a participar que es cultural y social sí, una, sí. una comisión para hacer cosas culturales que tengan que ver con la montaña, que tengan que ver con el medio ambiente. Y con la comuna. ¿qué? Y con la comuna, por supuesto, para lograr tener identidad. Así que les repito, 27 de abril, todos invitados, gratuitos. ¡Vamos la música con los Hacha! Creo que te están juntando los chiquillos, ¿eh? Así que les mandamos saludo a los Hacha. ¡Tenerte por siempre! Bueno, ahí estaban nuestros amigos de los Hachas ya, Ojalá se junten los chiquillos pues ya Para pa, pa empezar a que se crecer Más el movimiento andino Ya, de eso Hemos hablado harto eh, Bueno eh, Les decía que estamos comenzando También vamos a tener de invitado Pronto, pronto Yo creo que en unos tres programas más Vamos a tener de invitado al Centro Cultural que se llama felipe santander ya de la población villa puente alto con los cuales vamos a trabajar para realizar el, nuestro machamara donde pretendemos mover esta gente ojalá que nos acompañen harto guerrero ese día eh, sigamos la música les parece en esta tarde de, de, de otoño puyay nos acompaña con un tema muy hermoso en homenaje a una gran voz ya no está con nosotros pero sin duda siempre lo mencionamos siempre siempre recordamos al gran Eric Maloenda un homenaje a Eric Maloenda por la agrupación Puyay estaban los Puya y buen lindo homenaje a quien fuera una yo creo que las más lindas voces andinas de nuestra patria, ¿cierto? Eric Maluenda. También formó parte de la agrupación Yapu y también de Ara Pachá, ¿ya? Así que uh, esta noche recordamos este gran músico andino. Eh, nosotros pensamos que que como programa es muy importante entrelazar eh, entrelazar este este paso y ha ido creciendo y nosotros estamos muy contentos por eso que ya se, estemos escuchándonos en otros lugares de Chile en el norte de nuestra patria. Así que felices por eso porque ya estamos haciendo amigos. Hoy día teníamos un contacto, no se logró no lo logramos amarrar con los los indios de todas las tribus de allá de Antofagasta no, no lograma así que si, si alguien conoce a ellos para que se comunique oye, con nosotros eh, hay unos amigo igual que me mandaron su, su última producción así que después podríamos poner ¿cómo se ellos? llaman ellos? Espérate, espérate aquí los tengo ah, oye pero... oye eh, dime no, mientras lo buscáis quiero comentarles que este sábado este el fin de semana se echan a andar un programa también que lleva muchos años, igual que este que es Guerrero de la Alcoiria, allá en el norte en de tu gran amigo como es Ramón Olivares, que lo vamos a tener el próximo miércoles bueno. eh, en conexión para que nos cuente un poquito de lo que es este tremendo programa que se repite en México y que son muchos los grupos que podemos conocer a nivel de América Andina no, Así está que, bueno que nos juntemos. la invitación que les va a hacer Ramón esta noche a través de Guerreros del Arcoíris. Escúchenla con mucha atención. ¿Ya? Sí. Hola, soy Ramón Olivares y soy el director del programa Renacer Andino. Renacer Andino. Te invito a viajar imaginariamente por la meseta de los pueblos andinos. Canto, tradiciones y sus raíces. Renacer Andino, sábado 2230. Buenas, <risa> bacán. Bien, pues ahí teníamos a nuestro amigo Ramóncito, que nos va a acompañar el esta otra semana para hablarnos un poquito de este programa que es muy escuchado en todo el norte de nuestra patria, así que haciendo conexiones, tejiendo sí. redes, Aquí para Los que... chiquillos, mira, se llaman los Guaynataki. Guaynataki, claro, y son de San Bernardo, mira, vea, ¿y mira. te mandaron la música? Me mandaron su última producción que oh. es, de, es de este año, pongámosla al tiro, pongámosla al tiro... Sí. ¿Para qué tanta burocracia, hermanos si la cultura y el deporte no tiene que tener burocracia? Tiene que estar abierta al camino de todos Sí, no, yo, y yo hablé igual con el compa, de Roberto, y bueno, de la semana pasada que me estaba hablando, yo de repente no cacho los mensajes la primera, pero siempre los leo. Bueno, entonces no se olviden de la invitación de Ramón Olivares para este sábado a las veintitantas horas. ya está, mira. La producción se llama Apu de Echena. Apu de Echena. ¿Y cómo se llama el grupo? Guaynataki. Guaynataki. Bueno, vamos a escuchar a Guaynataki, ¿no? Ya, lo vamos, a, lo vamos a arreglar bien para que podamos escuchar a Guaynataki de San Bernardo, ¿ah? ¿eh? Ya. Vamos entonces con el, con el tema que habíamos anunciado que se llama Bailando en Isluga, pero no por Iyapu, es un tema que le pertenece, pero un cover de dos grandes músicos, de Esteban Cayufilo y de Juan Garrido. Vamos a escuchar este cover tan hermoso del grupo Iyamu. Bueno, ahí teníamos a Esteban Cayufilo y Juan Garrido en este cover Bailando en Isluga, de que le pertenece a Iyapu, pero en la interpretación de ellos dos. Grandes músicos, ¿eh? Sí, le mandaba un saludo también a los chiquillos que han subido ese, ese material para ser escuchados. Así que, bien por ellos. Oye... Como siempre de costumbre para nosotros cuando nos llama un grupo, nos deja su música, nosotros tratamos de <coughs> que la gente nos olvide de ese grupo. La semana pasada estuvieron con nosotros Licarantay, ¿ya? Pero él nos dijo, acuérdense, que había otro Licarantay, que era de allá de Antofagasta, me parece, o de Serena. De Serena. Bueno, esta noche vamos a escuchar a ese Licarantay. ¿Ya? Para conocer parte de su música. Con un tema que ojalá, ojalá los espíritus ancestrales de que cuidan estos vientos y estas nubes nos traigan a Puri y nos traigan las lluvias para que tengamos como de costumbre en abril lluvias mil. Vamos a escuchar a Likaran Tai, ¿Ya? Con... Puri Kamani qué pena, no podíamos tocar la canción completa, intentémoslo de nuevo si, sí, pues intentémoslo ahí tenemos no podemos faltar el respeto a nuestros músicos andinos ya fue, un, un, fue un sacra que se metió claro un un, un, un un supay claro, <risa> uh, un supay un supay bueno, vamos entonces de nuevo con con este, Es que de esa, esa tierra El señor la, de las aguas el Oye, sí, oye Pero de, pensando que Que Nicarantay Entonces es, es, es la tribu Que está invocando que Vamos a tener agua para pa el norte Y para el sur ya En la lengua Kunza Como nos decía sí. nuestro hermano ya Vamos a escuchar entonces Vamos de nuevo Ahora sale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 Bueno, ahí salió el tema de Licaranthai, ya. Así que no no podemos nunca no dejar, es una falta de respeto cuando de la Serena, con... Licaranthai de la Sí, Serena. así que tenemos que y y sigan sí, nos mandando música y sigan haciendo conocer más más grupos chiquillos importantes. Hay un grupo que eh, tuvimos la, la la oportunidad de aquí ser testigos de su de, de, de su desintegración y me refiero al grupo Taya que vinieron acá ¿verdad? así que les mandaba un saludo a todos los chiquillos que formaron y no sé si te acordás que vinieron eh, cuando se se juntaron, se volvieron a juntar por primera vez, por ahí como por el 2016 claro. 17 por ahí ya. y después vinieron cuando cuando se se, tuvieron que se disolvieron, cachai Bueno, pero bonito, hemos sido testigos de la cosa buena y la cosa mala de, de, de la vida. Pero ahí está, y está su música, esta noche, saya bajo las estrellas. Bueno, ahí están los chicos de talla sal y esta salla bajo las estrellas. Oye, qué bonita mujer. Un saludo para todos ellos. Ahí en el video alcanzábamos a, a divisar a dos grandes de acá de Puente Alto, como son el, el Chile y también el, eh, el Maite. ya Así que un saludo para los chiquillos. Oye, eh, les quiero comentar que, y voy a mandar algunos saluditos también a esta hora de la noche pero va a mandar un saludo a, a la sandra valenzuela ya que nos va a acompañar la próxima semana eh, bueno ellos pretenden poner acá en Puente alto una escuela de, de eh, una, una escuela de terapeutas una, una clínica ya ellos nos van a contar un poco de qué se trata ya así que el próximo miércoles van a estar con nosotros acá en los estudios de radio puente alto y el programa guerreros del Arcoíris esta noche un saludo para ella un saludo también para paulita oye que me estaba conversando en la tarde que Pucha se quedó sin trabajo y que está difícil la cosa porque me decía algo que, que está aconteciendo en muchas partes de nuestro país que es la mano de obra que ha ido cambiando de, de personas es decir chilenos están quedando sin pega por, porque la mano de obra más barata la están haciendo lo, lo, con todo el respeto los venezolanos o los migrantes, entonces en el fondo eh, están pasándola muy mal en el campo, ¿eh? así que le mandamos todo el Nehuena a toda esa gente, dice ella que 100 personas salieron tanto de planta como temporeros de, de, de la vitivinícola que ellos trabajaban, así que mucha fuerza para la Paulita por ahí en la sexta región. También para nuestros grandes amigos como son el Jorge y el Rorro Orellana de allá de San José, que bueno, gracias a ellos al puente que nos han hecho, vamos a estar saliendo el programa también por allá en el Cajón, así que muy muy contento. Eh, bueno, así que mandando saludos también al Daniel de Chance Bueno, a la gente que nos escucha, a José Acevedo, a, a Don Abdón, ¿ya? A toda esa gente linda que nos escucha, ¿ya? Para ellos un gran saludo esta noche. Bueno, vamos a escuchar a una a otro, una agrupación de San Bernardo, grandes amigos nuestros. Ellos son Hacha Inti, que nos va a acompañar con un tema que se llama Flor de Té, ¿ya? Un tema que le pertenece al Ramón Gallardo, le mandamos saludos a Ramón está gestionando una rifa al Ramón Gallardo ¿ah? la está pasando medio mal me compara así que así si le podemos colaborar ahí con, con la rifa al Ramón Gallardo, el colorín creador de este tema basado en, en hechos reales en Andacoyo, en una alguna mina que se llamaba Flor de Té y ahí cantando los hacha Inti nos cuentan esta historia tan hermosa y esperemos que le hayamos achuntado porque queríamos los relatos de Manuel Órdenes Manolito le mandaba un saludo de Oye, los guerreros Cacho, ¿cuál es? A ver, tirémosla Yo te digo, a ver, una de saber No, esta es la versión del, del disco Veámosla Capaz que sea esa Donde está Manuel Ordene Ya está listo mi casco y mi linterna Mis fieles compañeros Que entran día a día conmigo A la Un beso María, que a la mina me voy te Dejudo amor, que queda poco Desenterraré de sus entrañas en del cobre, la plata y el oro Luego, luego nos iremos a la ciudad Donde tú, María, serás mi reina Más arriba en el pueblo El carnaval y la comparsa Es la fiesta de octubre De pronto, el cerro tiembla Un escalofrío nos estremece nos Somos los siete del turno Entonces la avalancha de piedra y cerro La flor de te nos atrapa te grito María, perdóname por no poder cumplir tus sueños Maria mioo, te amo desde la profundidad de la tierra. Maria un beso. ahí estaban nuestros amigos de Hacha Inti de San Bernardo estos amigos nuestros eh, del programa y bueno, amigos de harto tiempo, así ¿eh? les mandamos un saludo a los chiquillos quienes componen la agrupación especialmente mi gran amigo El Cachito y también Jaime o jimmy Alvial que son los que la llevan el Jimmy la lleva... Lleva, lleva, lleva, lleva... De eso se trata, ¿no es cierto? Eh, le queremos mandar un saludo esta noche... Ya, le queremos mandar un saludo esta noche... A un amigo que está haciendo ejercicio ahí en, en el estadio... Está flaco... Eh, que a, voy a tener que ir a correr al lado de él yo... Eh. Así que le mando un saludo a mi compadre de Champ... Que se está matando ahí... Es por amor, recorro todo el estadio. Ah, buena. Bueno, vamos a escuchar a una agrupación ahora que, que va a tener un concertazo y un encuentrazo además, ¿ya? Porque van a celebrar, me parece, 45 años de vida. Y es la gran agrupación Sol y Lluvia de los hermanos Labra que se van a juntar, a ¿eh? Dicen por ahí que va a estar el Charlie, va a estar en la batería y en el bajo va a estar el Johnny Labra. Así que va a ser muy hermoso este tremendo encuentro con estos grandes artistas nuestros, del pueblo, de los trabajadores, este grupo que de alguna otra manera eh, abanderó, abanderó las calles cuando era un momento difícil de nuestra patria. Sí, hermano. Y en los conciertos de la CUT, Estaban ellos y en el concierto de, de los estudiantes, así que... Arriba el pueblo trabajador, hermano. El, el, el pueblo unido siempre será el que no vencedor. Olvide, que no se, nuestra, y no se le olvide nuestra, nuestra condición de clase. Y no se le olviden que este grupo entregó mucha parte de su vida, así que... Ojalá la estación Mapocho se replete y replete sí, hay, con claro. sol y lluvia, se lo dedicamos al de Cham... ¡Volarán los pájaros! Sistieron los pájaros en mi puerta, no los quise oír. Pensaban convencerme que el optimismo existía. Huir de la ciudad, terminar el abrir y cerrar de puerta.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 A mí es que le duele hermano, se está curvando con el peso de la pena. La flor me está lloviendo y el cemento se resbala en mi cara. Y a mí cabeza hacia el cielo, y muéstrame la esperanza, Las que canten para mí la sabes y úneme a su alegría. però los pájaros Cantar regaños, el de gañón, el tilar de ave, La mañana rosa a mi cara. Quiero saltar a la vida y sentirme en su flujo, ser uno que despierta y canta agradecido esta. Papirmanel que le tu hermano se está curvando con el peso de la pena. La flores en me está huyendo y el cemento se resbala en mi cara y a mi cabeza hacia el cielo Bueno, ahí estaban los sol y lluvia eso era claro, lo que necesitamos sol, ya tuvimos, lluvia lo que nos falta oye eh, bueno, le queremos mandar un saludo a una chica de acá de Puente Alto ya ya que está ahí con mi amigo de Chan haciendo deporte a esta hora de la noche ella se llama María Jesús y bueno el amor de la vida de, de Chan así que salen a correr juntitos amarraditos los dos. Así que le mandamos saludos, porque siga siendo deporte, que deporte es vida. ¿eh? Qué bueno. Ya, pues. Eh, vamos a seguir cantando. Eso es la idea. Este, este tema se lo vamos a dedicar a ella y se lo vamos a dedicar a toda la, la, la, la, todas las damas que nos escuchan a esta hora de la noche. Porque es justamente un grupo de mujeres. Ellas son el grupo andinas que nos van a interpretar esta noche cuéntame va a contar usted? cuéntame Bueno, ahí estaban este grupo femenino Andinas, ya con Cuéntame, ya, bonito tema, muy bien grabado además. Y bueno, seguimos en este camino porque la música a nosotros nos une todos los miércoles a través del 107.5 Frecuencia Modular. Les quiero decir que se repite este programa el día sábado, así que muy buenas tardes para todos ustedes, muy buen apetite, ya que estén comiéndose su último pastelito de choclo o su humita, su último humita. hoy también los quiero les quiero dar un datito ya esta noche. Eh, si van al cajón del Maipo, vayan a San Gabriel, a la pica de El Montañista, ya que está un poquito antes de la tenencia de San Gabriel, ya. Y allá preguntan por Manuel, Manolito. ¿Ya? La empanadita, es la empanadita. La empanadita, exquisita. La pueden pedir, mira, vale 3.000 pesos la empanada, pero les aseguro que se van a, no se van a comer una, se van a comer varias. Y lo otro es que no solamente hay de pino, también hay de de lo que ustedes quieran. Ustedes la eligen. estamos apoyando a la comunidad cajonina. Estamos apoyando ¿no? a, a todos los hermanos que quieran que los apoyemos por porque somos sí. un programa para... Buena onda, buena onda. Sí, sí. Ya, y como buena onda que somos, teníamos una entrevista con ellos y diabos. Con los indios de todas las tribus. Ah, claro. Y bueno. no nos llamaron los chiquillos, así que nosotros vamos a poner esto. Este tema que ya lo habíamos puesto ya, porque nos tendrían que mandar discografía. Estos chiquillos tienen que tener mucha arte. ¿eh? Pero vamos a escuchar esta que se llaman los borrachos ya y los borrachos son ustedes señores Bueno, ahí están los indios de todas las tribus con estos borrachos y borrachines de Antofagasta. Ah, ya, vamos, vamos a hacer esa intervención ya que se, se, se empieza a ir el programa. Entonces queremos nosotros, todo el material que ustedes nos manden, chiquillo queremos nosotros poderlo tocar acá en el programa. Ya queremos abrir esta trinchera de, de música andina y de cultura también, y de respeto también a nuestros pueblos originarios, ¿ya? Así que siempre presente el Añuque mapu en este programa. Veamos si ya estamos, a ver si se resulta. Sí, resultó. Ya, nosotros vamos a hacer la presentación ahora esta noche, ¿ya? este nuevo grupo que suena que suena acá en Guerrero el arco por primera vez ellos son de San Bernardo Guayna Taqui apure entera <música> com el sol, Tu mil·lenària presència, nos despire de l'intidió. I quan va a tard i tras tuss nombres de són sol, Tu mil·lenària presència. os escuchamos a Guaynataki de San Bernardo y queremos mandarle un saludo muy fraternal a estos hermanos por esta gran composición que han hecho el homenaje es lindo cuando tú eh, vives en un lugar radicas y amas el lugar donde vives y que además tiene una historia tan bella como es la Puchena que es un cerro sagrado como lo va describiendo esta agrupación así que los el vamos a tucará. invitar a Chela. Pucará, claro Pucará, Pucará también le llaman Huaca Bueno, ahí vamos a conocer un poco más de la historia a través de Guaynataki Sí, ¿Ya? los chiquillos me hablaron lo vamos, así que bacán Los vamos a invitar para que vengan al programa y podamos conocerlo más Cumplimos, cumplimos porque le dije al compa, él me habló el miércoles pasado Acércate al micrófono eh, El amigo me habló el miércoles pasado y estábamos justo en medio del programa y no caché el mensaje Ya. Le dije ya, eh, esta semana eh, sí o sí Tocamos por... tu tema Así fue Así, Así que, que, que bueno, eso es lo que nos estamos diciendo la verdad Ya, que Así es, que sí, es sí, uno por... de los principios andinos, no mentir Sí, no, y bacán que los chiquillos eh, confíen en nosotros Y nos manden su material Oye, no solamente ellos, sino todos los que tengan material Mándenlo porque aquí nosotros sí. lo haremos sí, sonar ¿no? A como esta refiero. noche vamos a hacer sonar a unos grandes amigos nuestros que ya estuvieron con nosotros, los entrevistamos tuvieron una conversación directa desde Arica, vamos Arica a buscar a los cantores de Arica esta noche que nos van a interpretar Extrañándote Extrañándote immensa. Bueno, bueno, ahí están los cantores de Arica con este tremendo Takirari extrañándote. Eh, bueno, eh, ha sido súper muy, muy, muy bonito poder eh, eh, nosotros este año y el año pasado también eh, contactarnos con varios grupos de, de del norte de nuestra patria que, que son tremendos músicos cierto pero siempre con la llegada siempre con, con esa humildad que, que debieran de tener todos los músicos sobre todo los músicos andinos ¿eh? eh, prueba de hecho nos dan los hermanos cuando vienen los hermanos altiplanos y ahora que se acerca a estos grandes hermanos como son los marcamaru nos damos cuenta de, de lo que son como músicos pero como también nos damos cuenta como son como personas así que también tenemos sorpresas acerca de eso ¿eh? Eh, de la producción de, de, de Dieguito ¿eh? tenemos sorpresas los chiquillos del, del bar Camarón tenemos sorpresas los Guerrero del Arcoíris chiquillos sí, bueno, que saben qué saben? hay que seguirnos siempre todos los miércoles porque siempre somos somos una caja de Pandora el, el sí, Sebastián bo. y yo ¿eh? así que a ver les vamos a salir con alguna cosita buena pero que siempre va a ser positivo porque esa es la idea porque sea algo positivo un viaje o que si yo no sé como le tocó al Dani tirarse en el rafting sí, Te, tenemos el, más rafting para este otro año o, el, eh. o el compa el Claudio que, el, que, se, que ganó se ganó en la, la entrada, entrada para, para el antiplano antiguo, así que sorpresa somos nosotros bueno vamos a escuchar a unos amigos puro amor puro amor claro eh, intervenimos hasta en la conversación como tiraba a los cantores de Arica y no podríamos dejar atrás este este ribanchismo ver al puente que tienen no, Iquique, sí. Iquique y Kike y Arika ahora los venimos a Iquique pues ya. entonces vamos a tocar de Guamari esta noche no pero nosotros nos estamos motivando a que se tengan mal así no, Eso y, ha lo, sido... y los chiquillos están volviendo a ensayar así que, no, capaz, capaz... que capaz que se vengan así sí. en cualquier Oye, no, momento estoy hablando del, de ese tremendo ribanchismo que hay entre arica y Kike que alguna vez se dio en el fútbol también, pues, ¿eh? pero bueno. Eh, esta vez lo hacemos a través de la música. Ya fueron los cantores de Arica y ahora vienen los Guamari de Iquique con este solo y triste esta gran morenada de corazón. Bueno, bueno, ahí estaban los hijos de la montaña Guamari desde Iquique con esta morenada solo y triste, ¿ya? Bueno, hemos tratado de, de poner harta musiquita esta noche, también un viajecito nunca es malo hacerlo, así que esta noche vamos a, a viajar a, hasta Ecuador para ir a buscar a los Juanambu, Juanambu nos van a interpretar dos canciones muy hermosas del folclop boliviano, especialmente de Calamarca, son estos temas, pero ellos lo interpretan. Vamos a escuchar estos covers con Juanambú, Juanambú, el tema Flor de flor de un Día y Mamita, que pertenecen a la agrupación Calamarca, ya vamos a escuchar esta agrupación. Seguimos en Guerreo al Arcoiris y toda la música de América Andina. la por si poiera usada per nosa senyor bail del viento del altiplano ayano vigidas a la cordilla Bien, bien, ahí estaban Juanambu, con Flor de un Día, que pertenece a Sabia Andina, y Mamita, que pertenece a, a Calamarca. ¿Mm? Hoy día también hemos presentado cover, porque también vamos a ir conociendo más música, interiorizándonos de lo que es la música andina también, eh, bueno, también trayendo hacia nuestro programa cosas que le sirvan a nuestro cuerpo ¿cierto? que este, mente sana cuerpo sano vivir en forma positiva pues tacto pero hay que tratar de hacerlo es la idea, y vivir en el medio de la naturaleza eso es mucho mejor oye, el Sebastián nos va a presentar un temita ahora, ya que, que me decía que este me, sí. me describí que habían unas mujeres también que participaban tocaban viento ahí también claro, no, llegas en la voz de la comúnmente en, el, en el, guaño, el micrófono en el guaño o en las cops en las coplas de carnavales siempre hay una contestación hay como un juego entre claro, entre, la cobra, entre la copla entre la cobra del hombre y el de la mujer hay como una contestación y eso va armando a la vez un, una canción un juego entonces es, es importante también sabor esa voz de las cholas que claro como te decía este grupo que se llama runa mayo que, mm, pertenece su director es víctor Colodro víctor colodro es un boliviano que también grabó con el grupo bolivia manta y posteriormente con el grupo wilcamayo y cuando estuvo, en un tiempo estuvo, anduvo por Francia y, y fue muy popular la música andina allá aunque no sí, pues. no se sepa mucho, tal vez acá porque eh, la mayor parte de, de esta discografía, de la, la discografía de Runa Mayu tanto como la de Bolivia y Manta está, la mayor parte está en Francia está ya en Europa y este tema lo voy a poner ahora. Yo no sé bien cómo describirlo En verdad se, Me parece que es como un tema Tradicional de la, de la De la zona más del norte Como lo que sería hoy en día Ecuador Y se llama Canarejita Vamos a escucharlo Bueno, ahí estábamos escuchando a la agrupación Runa Mayú con esta este, esta interpretación. Cañarejita se llamaba este tema. Eh, bueno, esta noche hemos tratado de de poner bastante música que, que llegue a todos sus oídos. ...en este otoño que comienza... ...que se avecina... ...ojalá sea este invierno... ...bueno porque... <coughs> ...eh... ...hace falta... ...hace falta humedad... ...hace falta... ...ya vieron como tuvimos... ...esta... ...esta recientemente pasada... ...primavera... ¿eh? ...que fue bien florida... ...me decía Sebastián... Hay, acá en orquesta huancaneña esa. ¿De huancayo? ¿ya? Sí, con unos saxos. Con okay. unos saxos ahí. Un arma, ya entonces, para todos los, nosotros, siempre no, nos preocupamos de nombrar a nuestros hermanos. Así que esta noche, a los hermanos peruanos y a los hermanos que viven allá en el en Huancayo, para todos ellos este homenaje esta noche de lo los Guerrero del Arcoíris, esta tremenda trilogía musical... Con... Orquesta Los Cariñosos Orquesta Los Cariñosos de Huancayo vamos a escucharlo Thank you. TEMENDO TEMA, TEMAZO, YA, CON LOS CARIÑOSITOS DE ALLÁ DEL PERÚ Y, ESTO COMO UNA, DE HUANCAY, UNA TROPA ASÍ DE puro SAXOS, QUE HERMOSO, QUE HERMOSO EN REALIDAD TENEMOS TANTO FOLCLOR, TENEMOS tanta riqueza EN NUESTROS AMÉRICA ANDINA Y en SUDAMÉRICA, Y LAMENTABLEMENTE, eh, CONOCEMOS TAN POCO hay tampoco porque los programas folclóricos son tan pocos también pues en la radio difus difusión chilena son muy pocos y nosotros nos sentimos orgullosos de poder todavía estar en el aire y poder compartir todos los miércoles con ustedes. Ojalá que este programa les haya gustado, ojalá que se hayan quedado y sigan nos mandando música chiquillo y sígannos ...mandando buenas ondas también... ...porque somos un programa que queremos... ...que haya buena onda... ...queremos que, que este país... ...termine con odiosidades... ...y divisionismos... ...que no nos llevan a ninguna parte... ...porque hoy día la juventud es otra... ...tenemos que dejar de ser un poco... ...retrógrados... ...y pensar en nuestro futuro... ...que para este país le hace mucha falta... ...la unión del pueblo... ...queremos llamar eso a la atención... ...sin dejar de lado que no hay paz sin justicia así que tenemos que evocar a la justicia justicia que se, ta se tardó muchos años ya y donde muchas familias todavía lloran aquellos que no tienen ni siquiera de dónde ir a dejar una flor así que reconvengámonos que podemos unirnos pero también nos unamos con el dolor montuvieron para los dos lados. Así que el dolor es de Chile. ¿Ya? Llamemos a la paz, al amor y por sobre todo, por sobre todas las cosas del mundo a volver a mirar la vista atrás y mirar a nuestros pueblos originarios que nos legaron un montón de cosas que nosotros no hemos querido escuchar. Y ellos sí saben escuchar a la Pacha. Ellos sí saben escuchar al a mapu ya Y la saben interpretar también. Debiéramos de aprender mucho de ellos. Tenemos mucho que aprender. Y queremos volver a eso. Y los Arapachas nos van a despedir esta tarde noche. O noche tarde, como quieran ustedes. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Pero voy a dejar los micrófonos para que Sebastián se despida. Como siempre. Sí, bueno, desearle buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Agradecidos. agradecidos estamos y eh, nada, de es bueno <ríe> estar aquí, igual es bacán, hermano. Miráis para los cerros y igual te trae recuerdos. Así que eso. Gracias a todos los que nos escuchan y la próxima semana nos vemos y estaremos Eh, haciendo eventos produciendo eventos bien buenos que se vienen bueno, vamos entonces a despedirnos con Arapacha y este volver y volver a mirar la vista como les decía hacia nuestros ancestros no nos olvidemos que ellos nos legaron una tierra fértil pura, aguas limpias ya, ríos no contaminados así que Y un saludo muy especial a los chiquillos de Arapacha, amigos nuestros. Y para ustedes, ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!